Bom, eu sou pastor João Henrique de Araújo. Sou o pastor João Henrique de Araújo. Esposo de Rosana. Esposo de Rosana. Pai de Esther. Padre de Esther. Daniel. Daniel. Samuel. Samuel. <risos> Estou no, no Antigo Testamento ainda. Ele está ainda no Antigo Testamento. <risos> é, e nós estamos há 13 anos lá na África, em Guiné-Bissau. Trabalho há 13 13 años, 13 años en Guinea Bisau. A través de la misión Kairos, que los hermanos conocen A través de la misión Kairos y del pastor Waldemar que vosotros lo conocieron el domingo pasado. Y estamos trabajando allá con implantación de iglesia. fundamos iglesias. En 13 3 años ya son 6 iglesias que tenemos. Y en implantado. estos 13 años tenemos 6 iglesias e 5 escoles i temos hoje 600 crianças nessa atendemos 600 niños en estas escuelas e 90%, musulmanes. E 90 musulmanes. de musulmanes y 90% son musulmanes pero se está están escuchando la palabra de dios y muchos han aceptado al señor como su salvador eu estou aqui em primeiro lugar para agradecer a Deus estoy aquí en primer lugar para dar gracias a dios y e agradecer ao pastorto e toda a igreja pela ajuda que deram às escolas lá E a Neto. Washington e a toda a igreja por la ayuda que nos enviaram com os útiles. Que Deus abençoe vocês. Que Deus los bendiga. E nós falamos a, a língua crioulo. E allá hablamos creole. Essa língua é, lá, na verdade, são 27 línguas, 27 etnias. Allá se habla 27 línguas, hay 27 etnias. Então, nós ensinamos português nas escola porque a língua oficial é português? Enseñamos portugués en la escuela porque la lengua oficial del país es el portugués. As crianças saem falando em crioulo porque a língua corrente onde todas as etnias falam o crioulo? Y los niños salen del cole hablando criole porque es la lengua del pueblo. E dentro de casa falando a língua da sua etnia. Y entra en su casa hablando la lengua de su etnia. E criolo é fácil. El criolle es muy fácil. Yo gostaria de dizer tem algum professor aqui? Yo quisiera decir, ¿hay algún profesor aquí? Alguna persona es profesor, trabaja de profesor? Hay dos, tres maestros. Por favor, tráiga aquellas 5 fichas Por favor, tráeme las cinco tarjetas. Gostaria que vocês preenchessem. A África está esperando vocês. <risos> Ele disse que África vos está esperando. Tem dentista aqui? Aí odontólogos aqui? Não há. Oh, vamos orar para Vamos orar para Deus levantar dentista aqui. <risos> vamos orar para que Deus levante odontólogos. Porque eu tenho um equipo completo portátil de dentista. ¿Hay alguien que tiene un equipo portátil de odontólogos? No, ah, que él tiene, perdón, es que me llamó y me desconfié Yo gané un equipo portátil de odontólogos está, no está en mi casa pero no tenemos odontólogos E, uma vez um profesor de nossas escolas nós temos 35 profesores Ten 35 profesores y e uno de ellos e ele falou pastor por favor meu dente él e e dijo al profesor por favor quítame la muela é, eu falei eu não sei dente. E se, yo no sé hacer eso Yo estudié electrónica posso te dar un um choque e ele falou, si tú quieres te puedo dar una corriente <risos> Mas ele falou, Mas tá muito, ranca. eso pero me duele mucho quítala y yo falei no posso y e él falou tem un señor allí que arranca dente Ese, él dijo yo no puedo y dijo el profesor dijo pero país, hay un señor por ahí que lo puede hacer no país não tinha un en el país no había un odontólogo y eu levei numa casa onde ele ia dente, y yo lo llevé en una casa donde el señor le iba a quitar el diente y llegamos en una casa de pala llegamos una choza de y, paja y él se lo senta ahí en Y dijo el señor de la casa, siéntate ahí. Pero no era en la silla, era en el piso. Yo voy a Yo voy a buscar mis instrumentos. Y cuando, él veio, él y cuando vino, vino con un alicate para de mecánico. Ven aquí, por favor. Venga. ¿A quién? A Aarón. Te vaya a quitar la muela Aron. ahora. Siéntate siéntate en la silla del odontólogo muy bien Aarón que gira sola puede girar sola él vino con el alicate puso la cabeza del, del enfermo en la pierna y dijo ¿cuál es el diente? y él dijo ¡ay! él vino con el alicate sin anestesia tráeme un alicate por favor, y él sacó la muela, profe, solamente escuché el grito del profe, Mi esposo y yo estábamos y yo ahí. Ya y yo ya temblaba. Yo falei, daqui". vamos Y decía, vámonos de y aquí. Falou, ainda temos que pagar ainda". Y entonces dijo, no, no, Eu aún falei, hay que pagarle. Meu Deus, ainda tem que pagar isso. Dice, Dios mío, aún tenemos que pagarle. Euros um Dos euros para arrancar un diente. Yo o agora. Y yo tengo un equipo ahora de odontólogos dentista y solo necesito un odontólogo 13 años, en esos, tengo mucha cosa para contar aquí. en esos 13 años tendría muchas cosas que contar más principal cosa amor de dios. pero la principal cosa es el amor de dios Pela áfrica por, por áfrica la lengua criólogo 3 16 en creoole dice juan 316 yo no lo voy a traducir solamente el valer en creoole sí Pabia Deus ama gente de mundo demais. toque que dá único filho. Para tudo que o custo é tal. Cata Mas tá tendo vida com o catacaba. Amém? Vamos treinar um pouquinho? Vamos treinar um pouquinho? Quando você for lá, você já sabe João 3,16. Quando vai aí, já sabrá João 3,16. Diz assim, Pabia Deus. Pabia Deus. Ama gente de Amadinte de mundo demais. De mundo demais. Toque da. Toque da. Seu si único filho. Se si único filho. Para tudo que o quocetal. Para tudo que o quocetal. Catapirde. Catapirde. Mata tene vida. Mata tene vida. Ku katacaba. Amém. Amém. Você já podem ir pra África. Já <risos> pode ir à África. <risos> Vida kutakakaba é vida eterna. Vida kutakakaba, é vida eterna. <risos> é vida eterna. Na, na tradução crioulo fala, é, é vida que não se acaba. Né? Em tradução crioulo significa vida que não se acaba. Um dia essa vida vai acabar aqui. Um dia nossa vida se acaba aqui. Mas vai continuar lá no céu. Mas seguirá no cielo. E por isso que nós estamos fazendo misiones y e es por esta razón que estamos haciendo misiones é por isso que estamos es por eso que estamos en África esos 13 años Já 12 lá, ya tuve 12 malarias mas a, o esfor a, a renuncia é muito pequeno. pero el esfuerzo la renuncia es muy pequeño en comparación a vida eterna en comparación a la vida eterna então eu tenho aqui meu tempo já acabou <risos> Mas eu tenho algumas imagens Ten algunas algunas imágenes que les quería enseñar Ricardo son fotos, São fotos. fotos. Isso. Aí é o meio de transporte es el medio de transporte de los niños é muito bom porque as mães ficam livres para trabalhar los aí, niños van amarrados y e las madres tienen las manos libres para trabajar meus tres filhos nasceram lá mis tres hijos nacieron ahí E andam andaram nas costas também. E também amarrados na na espalda de Zuma. As africanas às vezes iam para feira e casa e pedia mim presta Esther. E às africanas iban a la feria, al mercado y decía, préstame tu mujer. Ah, a Esther, <risos> préstame tu hija, Esther, entendí mujer. Esther nas costas, Entonces, amarraban a la, a su niña e, en la espalda. Falei, que y ela decía, ¿por qué quieres llevar a mi niña atada a, en tu espalda? Ah, quiero como exhibirme o presumir de tu hija ahí en, <risos> en el mercado. Entonces, Mi filha en toda Entonces mi hija era conocida en todo el mercado. Eh, y foi um motivo de evangelização Y también feira. era un motivo de evangelización. Feira, lá, de y entonces cuando él iba, la gente ya le reconocía. "Oye, oh, ahí está el padre de Ester." Mi que eu na... que mi hija era más conocida que yo. Oye, pasar. culto ao ar livre lá? Este é um culto ao ar livre. Y, en pregando, en y entonces la hora que predicaba la cabra quiso vaca, rascarse mi pierna. Tem un macaco, un, macaco, allí, Hay un, macaco <risos> un mono. É es bueno. es Esta é es una sala de escuela dominical. Atención, é a, niños. É a sala es la clase más bonita del mundo. E as crianças estão aí, é para essas crianças que vocês doaram. Isso, e foram a estos niños que vosotros donaron. E esse professor Zico, Este professor se chama Zico. E ele tem uma história muito bonita. E ele tiene una historia un testimonio muy bonito. Ele andava 28 km para ir até a igreja. Andava 28 km para ir hasta la iglesia. E eu dei uma bicicleta ele. E yo le di una bicicleta. Graças a Deus ele casou él está casado Tem ahora gracias hijos. a Dios tiene dos hijos de Y es profesor de nuestra escuela se si tivesse tempo a contar como que o joven sofre para casala Y e, si hubiera tiempo os contaría cómo sufren los jóvenes para casarse que para Hay que da dar un dote a la familia. Mas vamos passar. Vamos seguir. la construcción de una de las iglesias. Está la construcción de una de las iglesias. barro, né? Que está hecha de barro, de adobe. La construcción de la iglesia. La de la iglesia. Pode passar. la primera crente a se convertir nessa vez. Es la primera señora que se convirtió ahí. Y e irmã Luísa. Se llama Luisa. Um, ella estaba cargando agua para hacernos a la iglesia. Esta eh, cargaba para hacer la iglesia. Yo um estaba predicando y um ella pela iglesia dentro. Yo estaba predicando un día y ella entró y veio y e con a cordinha na mão. Perdão? ¿Una cuerda en la mano? Entró a la iglesia con una cuerda con mecate la punta de la cuerda un porco. Y en la punta de, de la cuerda había un cochino, un cerdo. Y el no quería entrar en el cerdo no quería entrar a la iglesia. Y no trataba de entrar. Y el, el cerdo no quería asistir al culto. Y ella empujaba el, el cerdo. Y el porco, Y el cerdo gritaba. Hasta que yo pare de Hasta que yo paré, de que yo paré de la predicación. No y entonces ella amarró su cerdo en el púlpito. Falei, Luisa, y dijo, "Pero hermana Luisa, ¿por qué ha traído el cerdo a esta hora?" Pastor, Él dijo, "Pastor, usted había pedido el die los diezmos para la iglesia." Y e e el cerdo se durmió y yo seguí predicando. Outra, este Começa inicio de otra iglesia? Muita criança, muita criança Hay muchos África. muchos niños, muchos toca, niños. Tambor, criança, toca la tambora y, y se llena de niños. De de yo necesito profesores de niños, maestros. Por favor, favor apúntense. <risos> Vamos passar. É mais Esta es otra iglesia que ha empezado. No se necesita mucho dinero. La salvación es gratis. Y e pode e podemos predicar bajo un árbol. Y e Jesús salva y e e e se lo lleva al cielo aún así. Pode passar. Pode passar, são cultos seu instituto Cancion de Marcos Witt núcleo Este es el instituto de Marco Witt que ha empezado ahí. Mi esposa aquella la de blusa rosa. Ella hace traducciones porque habla bien castellano. Pode de obreiros. Este es el pastor Valdemar que está consagrando un obrero. É, os primeiros obreiros foram dois presbíteros e cinco diáconos. Este, los primeros obreros fueron dos presbíteros y tres diáconos, cinco diáconos, cinco diáconos. Esta, es la esta es la iglesia evangélica misionera era de, palha, mas con todo, era, nós era de paja pero con la guerra se quemó todo y nosotros hemos construido otra os obreros, estas estos son los obreros Essa é a escola. Esta é a escola Cairos. Mi esposa toca guitarra y e fez um programa para em 3 anos ensinar toda a Bíblia na escola. Ha hecho un currículum para enseñar en tres años toda la Biblia en la escola também. Esta é outra escola. Nessa aldeia aí, recentemente um rapaz que se converteu en esta aldea un, un joven se ha convertidobib era musulmana musulmana la aldea era 100% musulmana este chico se convirtió estuvo estudiando la biblia y dios, fez tres en la vida y dios hizo tres milagros en su vida dos milagros fue esposa dele, que estaba cinco días un trabajo de parto la no medio del mato uno de los milagros era su esposa que estaba en medio de la selva en estaba cinco días en trabajo de parto E o missionário orou e falou hoje, se si você crê, Deus vai Y el misionero oró y e dijo, si tú crees, el Señor hoy va a hacer un milagro. E naquele dia a esposa deu, deu a Y e entonces en aquel día la esposa dio la luz al bebé. O segundo milagre foi uma sobrinha que ele tinha. El segundo milagro fue hecho en la vida de su sobrina. A 30 a 21 anos a menina possessa pelo demônio tenía 21 años que estaba posesa eh, poseída por un demonio y la caía duas, tres veces por día y ella se caía dos a tres veces al día toda y toda estaba toda inventada. herida toda llena de mag y entonces el pueblo de la aldea le daba miedo a la hora que ella se caía el mionario oró por la menina Y un día el misionero oró por esta por ella, esta niña. Y contó para todo el pessoal da Cuando o missionário se aproximou dela. Entonces ella contó, le dio el testimonio a todo el pueblo de la aldea, que cuando el misionero se acercó a ella, ella sentía que tinha alguma coisa dentro dela que queria sair. Ella decía que había algo dentro de sí que quería salir. Y aquel algo saiu. Y entonces aquello algo que ella decía salió. está 1 año Y Jesus. tiene un año que está liberta liberada por el Señor Jesús. Y lo más engraçado que ella foi para outra aldeia e quis largar Jesus. Y ella quiso dejar a Jesús, se fue a otra aldea y quiso dejar a Jesús. Los propios parentes dela musulmano. Los mismos familiares que son musulmanes. Le dieron una zurra. Para para, para que ellas volvieran a Jesús. <risos> de demonio de Porque novo. tenían miedo que los demonios se volviera a entrar en e ella. Y sabía que poder de Jesús es mayor que que ellos creiam. Y ellos estaban conscientes que el poder de Dios era mayor de que el poder que ellos conocían. Y un tercer milagro foi que a tia do rapaz que se converteu. El tercer milagro es que la tía de este chico que se convirtió ella estaba 4 años muda, de que teve un parto. Ella sufrió un parto y estaba cuatro años que no podía hablar. No trabajaba, no hacía nada. No trabajaba, no hacía nada. Y pessoal da aldea, falaron, vamos tirar los musulmanes de la aldea decían, vamos a echar a los misioneros de aquí. Naquela reunião aquela senhora quatro meses muda e esta senhora que hacía quatro meses quatro años que estaba muda abriu a boca abriu la boca e falou e dijo Deixa o homem de Deus fazer o trabalho entre nós e dijo Deixa el hombre de Dios hacer su trabajo en medio de nosotros Todo mundo se espantou e ficou assustado Todos se assustaron porque la mujer no hablaba desde hace 4 años E ela tá falando até hoje E eia sigue hablando hasta hoy Y un país de un alumnos daqueles la también y algunos padres de, un, de algunos de esos alumnos unín para tirar los meninos de nuestra escuela hizo como una un um motín se entiende verdad para sacar los niños de, de la escuela porque, de porque los misioneros le enseñaban de jesús estabanndo a convertir y los niños realmente se estaban convirtiendo y él un fazer um motim para tirar 15 crianças. E ele estava arreglando as coisas para que sacaram a 15 niños. No dia seguinte daquele el día siguiente a este motín. Aquele homem morreu. Este homem se morreu. pessoal tudo falou, foi Jesus que matou. Y entonces la gente decía, fue Jesús que lo mató. <risos> então eles estão com medo e estão vendo que um poder maior está lá naquela. Aldeia. Entonces están viendo que hay un poder más grande que é funciona. poder ahí. de Deus que es el poder de yo Dios no yo no he orado para que se muriera este, este, rapaz que se este es el joven que se convirtió él es, un es un misionero y, fútbol, eles aman fútbol, y que aman ¿no? fútbol eh, y una vez yo estaba en la guerra un, ¿qué? el uniforme del Barça el uniforme uh, del Barça <laughs> Es que estamos en Madrid, Juan. Sí, sí. Me perdo outros que de me por favor. Ou... Mais uma vez na guerra eu estava tirando foto da nossa igreja destruída. En em... cuando hubo la guerra yo estaba tomando fotos de la iglesia destruida. Trabalhei com refugiado de guerra em Senegal E trabaje com los eh... refugiados. refugiados de guerra em Senegal. E eu ia lá em fui a Linguère-Bissal fui 6 vezes em um ano de guerra E em fui 6 vezes em Linguère-Bissal. Y vez eu tirando foto da nossa igreja. Estava tomando fotos de la iglesia Feio que había um, sido destruida. Los soldados armados con ametralletas. Me foto. Me cogió la cámara. Y e falou, ¿qué que, e que haces aquí? en El país está en guerra. ¿Vos es un espía? ¿Você, Você, um Você francês. Eres francés y e yo falei, no, yo soy padre brasileño y <risos> e, e dijo, no, yo soy el, el cura brasileño y dijo, ah, brasileño Bebeto, Romario, Ronaldo y e empezó a sacar <risos> un um montón de nombres de jugador de fútbol <risos> Bebeto, Romario y <risos> e me devolvió la cámara y <risos> e dijo, e brasileño, bienvenido aquí <risos> e so, los brasileños son bienvenidos gracias a Dios por nuestro fútbol gracias a Dios por nuestro fútbol Ellos pode aí, el fútbol. Ahí es en la escuela nosotros improvisamos una cesta para el básquet. Y es así que los niños juegan. Pode passar. ¿Este el coche de la misión? Cabe 45 pessoas. Cabe 45 personas. 40 Pero solamente pongo 40 para no llenar mucho. Pode Ese es un Ese fue el tío del presidente del país que murió, es tío del presidente del país que se ha muerto. Y yo ya tuve reuniones con el presidente, con jefe de Estado para resolver problemas también. Y yo he tenido reuniones con los líderes, con el presidente del país para porque, solucionar algunos problemas. estamos las muchos años Porque, porque, bastante, porque ¿no? hemos estado hace muchos años y ellos nos consideran né nesses últimos 3 anos. E últimos 13 anos? Foron batesado más de 300 africanos lá. Hemos aleluia. bautizado más de 300 africanos. Nunca rede veio tão Nunca la red vino tan llena como ahora. Imagina você também si <risos> tú estuvieras allá también pescando. A coisa ia melhorar muito. A coisa <risos> ia melhorar muchísimo. Pode passar? Essa é minha esposa? Este minha esposa. Quem batiza Quem bautiza? Podi confortado no carro, né? Quem, quem se vai batizar vai muito confortable en el coche. Passar. Esposa, este passar. Esta esposa e mis hijos filhos. pessoal fica com medo de ir para África. La gente tiene miedo de ir a África. Ma Pero el mismo Jesús que está aquí está allá también. El mismo que, cura aquí, cura el mismo que sana aquí sana allá. El mismo que protege aquí, protege también. El mismo Jesús que protege a los niños aquí protege allá también. No tenga miedo de tener hijo allá. No tenga miedo de tener hijos en África. <risa> Essa é uma missionária que está lá 50 anos. Esta misionera está em África desde hace 50 años. ella tradujo la a Bíblia. Ella yo le doy honor a ella realmente. Gastó toda sua vida lá África. Gastó toda sua vida em África. E ela e ha regresado a Inglaterra. 50 Después de 50 años? De Mais Ela quis voltar para África. Pero quiso regresar a África. Porque todos os parentes dela já haviam morrido. Porque toda su familia ya había muerto. E ela falou: "Eu quero ir da África direto para o céu." Y e dijo: "Quiero ir de África directamente al cielo." E a irmã Isabel está lá até hoje. Y e, y e esta esta se chama Isabel hasta hoy. É, vamos ver outros se der. Pastor, já tem outras coisas, mas o tempo já foi, né? cinco minutos, pasa aquel del bautismo voy a pasar otro del bautismo por da necessidade, a longevidade lá é só 40 anos, ah, devido à la dificultad, el tiempo de vida mediano de las personas son solamente 40 años. Então, ano passado eu fiz 22 enterros lá. ano passado eu fiz 22 enterros. E levo muita gente lá eh no meu carro llevo mucha gente Muito en defunto, mi coche muchos difuntos mi coche llevan los muertos lamamo <risos> tres dentro de mi carro que no dio tiempo y llega al no hospital ya ha muerto tres personas dentro de mi coche que no alcanza tiempo para llegar ah, al hospital ya, ya también. <risos> pero también ha nacido un, uno también en mi coche então, ahí, yeah. es un um vídeo de, de un um bautismo. Hoje é dia 11 de 11 de abril, 11 de abril de 2009. Estamos aqui com o pastor Batista, né? nós vamos para as águas agora, vocês vão acompanhar a gente, vamos ver essa maravilha que Deus tá fazendo. Eu deixo um abraço para os pro que time cooperado e ajudado os missionários aqui no campo, daqui na Itália. O tempo Deus sendo respondido. Eh bon é Boncha, Boncha, 12 anos, aluno da nossa Ahí... escola. 12 años alumno ah, del colegio. Tava, tava, tava. Tava. 222. Tudo muito 12 bo... anos bon e se estava batizando. Em assunto com força ali, ó. Na contenção. O catalão Godivell, ele tem 12 anos e aluno de nossa escola, Cairos Lee, né? i no contenção vai ser de um vida que Deus pude engabado, com esse si trabalho, tudo se si vida, né? A nós que está ali, né? Suma, ministro de Deus, né? Jesus fala, vou pai para todo mundo, vou prega, bom nova, para tudo dente, vou batizar ele, na nome de papel, de filho e com o Espírito Santo. Goste de nós estar ali, na ponta, ponta, ponta, bom, me se batiza. Bom, me se ser fiel para Deus, na caminho de Deus. Hã? De verdade? Hã? Oh. Hã? Hã? Hã? Hã? Bom dia! Suma bufala, Suma testemunho de tudo os dentes que está ali na hora. Nona, Suma ministro de Deus. Nona batizão, na nome de papel, na nome de filho, na nome de Espírito Santo. Fito na nariz assim. Hã? Oh. Hã? Oh. Hã? Aleluia! <risos> Pastor <risos> Batista. Pastor Batista. E na batiza John. <risos> Aliás, dois John na batiza John, né? <risos> Três John. <risos> ele, eu, quando eu cheguei ele lá, ele era pequenininho. No potente, quando eu cheguei, John. ele era pequenito e, e agora no está um homem. Diz na dívida de Buteni, John botão de sete. Mas e quantos anos tem? Dice, quantos 18 anos é é? De 18. De 18 anos, mas no vida. E tem todo de John. Toca e ganha já já Jesus, Jesus, bastou... para Cristo. Já ha ganado para Cristo? outras pessoas para Cristo. Na pé de John Lee. que na batizal também. Nova. Aleluia. Aleluia. Unico Adelino. São professores e da nossa escola aqui. São, são professores del, de de nuestro colegio. No mismo batismo. Ontem, Vos dos, vòm i ser fiel a Deus. Vos ser fiel a Deus. Querem ser fiel a Deus. Conforme a Sua Palavra, a nós, Sua Ministra, conforme Sua Palavra e Testemunho delante de todos. No nom de Papé, no nom de Filho, no nom de Espírito Santo. Aleluia! Na a língua, língua crioulo e que nós estamos, promessa, senhor. E um mandamento que fala pa no vai pa todo mundo. É nação por vai diante, senhor. Só através de palavra, senhor. Obrigado, agradeciou, si, senhor, pa tudo o que ans que bu senhor. Na falar obrigado, senhor. Pa tudo, irmão. Glória nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Aleluia. Então, a Rita e Washington têm o nosso contato aí? Rita Washington está en contacto conosco e nós agradecemos mais uma vez pelo carinho de vocês. Eu una vez mais damos graças por vuestro cariño. E tocar um tambor. <risos> e tanga, tocar el tambor. Eu toco um pouquinho, mas minha esposa que canta muito bem. Eu, eu toco un um poquito, bem. pero mi esposa es la que canta muy bien. Mas eu vou tocar um pouquinho, né? Pero yo voy a tocar un um poquito. ¿Qué No está ahí, ¿verdad? Hay un cántico, pero en portugués porque de... yo Dice, "Vida de la esclavitud, Jesús me ha libertado." de Jesus libertão, quer dizer, vida da escravidão, Jesus me libertou, né? Vida de a Jesus libertão. Vida dedicada a Jesus libertão. Vida dedicada a Jesus libertão. Vida dedicada Jesus libertão. dam poder dam un La coral de las mujeres Coral de nuestra iglesia No, este no, este no Este es el hechicero que se ha muerto Este es la cueva del hechicero La coral Cuando yo llegué ninguna de ellas eran cristianas y hoy yo veo que dan un buen testimonio de Jesús liberadas de toda hechicería ellos satan la pepa de la del mango en el pie para ser para que le salga el sonido taponeo maracas, como uno ahora si quieren ver más cosas hay que ir a África y vamos en no vamos con la iglesia vamos un grupo de la iglesia gracias y ore por nosotros yo tengo un defecto en la pierna yo tenía mucho complejo cuando yo, joven, cuando yo era joven y dijo Señor o cura mi pierna o cura mi cabeza porque nadie se acepta a sí mismo como es entonces en África dice los que son gruesos lo que, que quien es grueso quiere afinar el que es fino quiere ser grueso el que tiene el pelo así enrolladito quiere el lacio el que tiene el lacio quiere rizo nadie se acepta pero Dios nos acepta de la manera que somos estaba en un culto como esto muy deprimido y Dios habló conmigo yo te acepto de la manera que eres yo curo tu mente ahora Y para probar que soy Dios, te voy a llevar a África. No, Dios no sanó mi pierna, pero curó mi cabeza. Hay mucha gente enferma de la cabeza. Y Dios nos acepta de la manera que somos. Y Dios te va a usar de la manera que tú eres. Gracias. A veces es eh, difícil hablar de cualquier otra cosa más después de un testimonio de este y, y no eh, poniendo no y eh, evaluando nuestras vidas delante del Señor. Entonces todo que Dios ah, hace a través de la vida de Juan, a través de la vida de los misioneros que están allá, porque Juan no está solo, no puede hacer todo solo, Está ahí con un grupo de misioneros, con un grupo de hermanos, con un grupo de personas que un día, pues, entendieron el mensaje del amor de Dios. Fueron salvados por el Señor Jesús. Aceptaron la salvación. Aceptaron el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros de igual, pues, un día también conocimos al Señor Jesús. Fuimos tocado por su palabra. Y hoy estamos aquí. Y hoy estamos, pues, delante del Señor con un compromiso. Un compromiso que así como Juan está ahí, juntamente con el grupo de misioneros que está allá, nosotros tenemos un compromiso, no solamente de evangelizar aquí, sino que llevar el amor de Dios a donde estamos. En tu colegio, en tu casa, con tus amigos, con tu trabajo, en tu trabajo, y todo esto, y estamos haciendo la obra del Señor. Si el Señor llama a algunos, pues gloria a Dios Como dijo Juan, pues ahí hay trabajo Si los maestros están dispuestos, pues vamos África los espera Y, y es un, un desafío muy grande para nuestras vidas ¿no? Entonces, que Dios siga bendiciendo tu vida Y que Dios bendiga a esta iglesia también Cada uno de nosotros para que nosotros nos comprometamos más con la obra del Señor Y, y esto es, pues vamos a, a, a en este tiempo ahora y agradecidos a Dios pues participar de la cena del Señor, sabemos que es un privilegio, es un gozo, es algo que el Señor nos has concedido de participar de la mesa del Señor y recordar el sacrificio que Jesús hizo, todo este trabajo que estamos realizando, que estamos dedicando nuestra vida es para el Señor. Tú que aceptaste al Señor Jesús como Señor y Salvador, pues estás disfrutando de la vida eterna ya, desde ahora. No es que vamos a disfrutar cuando nos moramos, ya estamos disfrutando de la presencia del Señor, ya estamos disfrutando del gozo que el Señor nos ha concedido a través del sacrificio de su muerte en la cruz, de su sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Y por esto estamos aquí, para traer la memoria de este sacrificio y nos gozarmos en esto. Saber que a través de esta sangre fuimos salvados. No hay más condenación. Si aceptamos al Señor Jesús, tú no eres más alguien que está condenado, sino que el precio de tu condenación, de tu sentencia, ya fue pagado por la sangre de Jesús por esto traemos a la memoria de este sacrificio y estamos aquí contentos, gozosos por esto porque podemos participar de este momento, entonces este yo pido que los hermanos que nos van a ayudar para pasar la Santa Cena que venga adelante y la palabra que siempre estamos utilizando y que conocemos es la que Pablo pues utiliza en la carta del segundo de primera de Corintios, él dice, lo que yo recibí del Señor, lo mismo que os transmití a vosotros, es que el Señor Jesús en la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí y es eh, un sentimiento doble porque a la vez que estamos en la presencia del Señor recordamos el sacrificio de Cristo pero este sacrificio nos da alegría y nos tras paz entonces participemos de la mesa del Señor recordando el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros es para que nosotros tengamos paz con Dios para que nosotros nos gocemos en la presencia del Señor y esto significa nos alegra, nos anima, entonces participemos de la mesa del Señor, todos vosotros que están en comunión, si nos visitan de otra iglesia y está en comunión con su iglesia, pues los invitamos a participar de la mesa del Señor juntamente con nosotros, amén. Señor, como hemos dicho esta mañana también, gracias por por salvarnos, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias porque podemos estar aquí y ver todas las maravillas que tú haces. Porque tú, Señor, nos rescataste. Muchas gracias, Señor. Amén. Mm. de tomar el pan pues verdaderamente queremos dar gracias a Dios por este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario por nosotros este pan es el símbolo de la muerte del cuerpo de Cristo colgado en el madero pues tomemos el pan en memoria de Jesús La palabra nos enseña que de la misma manera, después de haber cenado, tomó Jesús la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Igual que el símbolo del cuerpo en la cruz, el vino simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. También es algo que fue doloroso. Fue un precio alto que él pagó por nuestros pecados, pero lo pagó para que nosotros tuviéramos la alegría y la paz en él. Entonces, gozémonos en la presencia del Señor, trayendo a la memoria este sacrificio que Jesús hizo por nosotros y participemos entonces de la copa del Señor. es el, el oscuro oscuro es el vino y el más clarito es el mosto bien ahora paloma Señora, muchísimas gracias por tu muerte en la cruz señor gracias que hoy en día no hay nada que nos pueda separar de de ti gracias a la sangre que vertiste señor gracias que tenemos libre acceso para adorar al Padre, para estar en comunión con, con, contigo, Señor. Gracias una vez más por tu sangre. En tu nombre, amén. Todos los hermanos que participaron del PAN, pues que participen ahora de la Copa del Señor. participar del pan se quedó sin la copa pues así como el señor lo hizo y enseñó a nosotros que debemos hacerlo y de igual debemos que cada vez que bebamos de esta copa recordamos y traemos la memoria el sacrificio que el señor hizo en la cruz por nosotros pues tomamos todas las copas que la palabra dice, porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que él venga. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea porque él nos da este privilegio y sabemos que tenemos una esperanza. Jesús murió, resucitó, fue al cielo, pero volverá. Y él vendrá para nos llevar y para estarnos con él entonces esto es una bendición esto es motivo de gloria es motivo de alabanza es motivo de alegría y es nuestra esperanza que muy pronto el Señor volverá y nos llevará con él y estaremos ahí en su gloria gozando de su presencia para siempre entonces alabado sea el nombre del Señor por todo esto este eh, llamo aquí a Rita que debería predicar en esta mañana ¿no? pero como ya vamos con el horario bien avanzado pero ella va no va a predicar, va a decir unas palabras, va a traer unas palabras ¿no? y ahí para que no estéis así gracias gracias linda para que no estemos ansiosos, ¿no? y preocupados, ay, Señor, y ya estamos en la hora de este prometo Rita no avanzará en el tiempo, ¿no es verdad, mi amor? Amén. Este, yo no voy a predicar no porque estamos avanzado en la hora, sino porque Dios ya nos ha hablado hoy en esta mañana y en mi manera de ver y de algunas personas no se puede servir a Dios a medias con no podemos ser más o menos cristianos no podemos ser más o menos pastores no podemos ser más o menos misionero hay que ser de lleno ¿no? y con Dios las cosas no pueden ser tibias o somos o no somos Y mi manera, y la manera de Washington de hacer misiones es integral. Así como Juan y su familia, nosotros también hemos dejado nuestra casa, nuestra tierra, porque nos sentíamos deudores a los españoles. Así como Juan siente su deuda con África, con guinea Y el Señor lo está usando ahí. Y las personas que son miembros oficiales de esta iglesia que han participado de la creo que de la última asamblea saben que está en nuestros proyectos el involucrarnos cada vez más comisiones. No nosotros, porque ya estamos más involucrados que nosotros que Washington John ya no hay, o sea, dejar su, la iglesia, irse a un campo, pero ya nosotros hemos dejado nuestra casa y todo estamos en el campo pero el proyecto es que la iglesia encuentro con Dios haga las cosas como Dios quiere de lleno en las misiones bendecir a otros tenemos responsabilidad con nuestro barrio y este viernes estuvimos orando en vigilia por nuestra ciudad por el barrio donde vivimos pero no queremos quedarnos nada más aquí porque hay necesidad y queremos ir, ir a guinea bissau queremos ir al campo. Y entonces cuando Juan les preguntó a vosotros, a ellos, Washington y Rita, ¿pueden ir? No, nosotros no podemos ir, porque tenemos un compromiso aquí con España. Pero nosotros como iglesia sí vamos a guinea bissau Y sabemos, y Juan sabe que hay distintas maneras de ir a un campo misionero. Queremos ir asumiendo un compromiso con Juan y la obra de Dios en su lugar. Tenemos maestras aquí, y seguro, pero lo que sé hasta ahora, no sé lo que Dios va a hacer, pero estas maestras no pueden ir y dar clase en tu escuela en este momento. Pero la iglesia puede ir y estar ahí presente en tu escuela de otras maneras. Hemos estado así un poquitito con esos útiles que hemos enviado pero queremos meter de lleno en, en esta obra con Juan, orando por él, aportando aportando los recursos que nosotros que para nosotros parece tan inmenso, ahí es un poquito, un poquito de nosotros seguro va a ser un montón por, por, la, por los niños de, de estas escuelas. Y también hemos hablado de eso, de formar un grupo y un día ir a visitar a la obra en Juan y yo sé que hay gente dispuesto antes que yo dijera dice, oye yo me apunto, yo me apunto y de verdad Juan queremos a ver si hasta allá aprendemos el Juan 3.16 en Creoli si por lo menos podemos decir eso en tu iglesia y entonces yo aún sin hablar directamente con, con el grupo de ancianos pero quisiera empezar a sembrar eso en el corazón nuestro Como iglesia Saber que Dios nos ha dado Más allá de lo que necesitamos Y aunque sea poco O incluso mucho Podemos bendecir a otros Sin dejar nuestra responsabilidad En este barrio Sin dejar nuestra responsabilidad Con España Que nos necesita Y como Dios ya ha hablado A cada uno de nosotros Y a mí Yo quisiera nada más orar y pedir a Juan que viniera acá, queremos orar por él, queremos bendecirle y decir, Juan, gracias por nos permitir apoyar tu obra. Así hicieron los creyentes de Macedonia con Pablo. Y quisiera pedir a Washington y a algunas de las ancianas que están que pudieran venir y orar y bendecir la obra que Juan está haciendo. ¿Vale? Ven, Juan y gracias por permitirnos ayudarte Ale. Padre bendito, gracias te damos Señor por tu amor y por tu misericordia gracias damos porque es solamente por esto por tu misericordia que podemos hacer y, y trabajar en tu obra Señor Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Juan y por todos los que están con ella allí, dando su vida en África, Señor, en esta tierra tan difícil, con tantas dificultades, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú derrames tu bendición sobre la vida de Juan, de su familia, del grupo que está con ella, él, de los misioneros que están allí. Y te pedimos, oh Padre Santo, que nosotros como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, como familia, como hermandad en Cristo, Señor, que estemos siempre pendientes, Señor, en poder ayudar, apoyar y ser como que una columna firme, Señor, para que ellos no se desanimen, que antes, Señor, que ellos sigan adelante, que ellos puedan ser, Señor, verdaderamente instrumentos tuyos y nosotros también a través de la vida de ellos, Eh, para que tu obra crezca cada día más y que todos que ahí están puedan conocerte a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos también por nuestro país, Señor, que aunque ayudemos allá, pero que también nos Eh, tomemos conciencia de la obra que tenemos que realizar aquí sabemos que tú quieres ser también Señor de España Señor por eso te pedimos, sé con nosotros, ayúdanos a evangelizar y a trabajar aquí a donde estamos y así que juntos todos oh Padre, edificando tu cuerpo que es la Iglesia de Jesucristo y que esto sea para honra y gloria de tu nombre Señor pues bendícenos guárdanos, te damos gracias por todo en nombre de tu Hijo Jesucristo amén Señor amén. y amén amén Padre, gracias eh, entonces también quería yo agradecer a Dios por todo esto por este privilegio, por este testimonio, por eh, que el Señor verdaderamente toque nuestras vidas entonces agradecemos a Dios por todo esto agradezco a Dios pues los niños tienen aquí estado los adolescentes y hago un desafío, un reto para vosotros vosotros vieron ahí la, la, eh, la escuela dominical allá en África que en su tiempo de, de, de, de salón de clase pues estén orando por estos niños que ellos puedan también alcanzar o ser alcanzados Y tener el privilegio y la oportunidad de conocer a Jesús como vosotros tenéis aquí. Entonces, son un montón de niños y necesitan del amor de Dios. Y como Juan estaba hablando, el mismo Dios que ama a aquellos pequeños, pequeños aman a vosotros también. Y vosotros podéis estar intercediendo por ellos. Entonces, animo. A los adolescentes, a los niños, a los maestros, que todos juntos podamos estar en cuenta con eh, esta situación ahí en África. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos direcione y que el Señor nos dé verdaderamente disposición para hacernos la obra del Señor. Amén. Pues... Eh, creo que nosotros y voy a estar orando para que el Señor nos dé una semana de paz de bendición y yo quiero que verdaderamente el Señor bendiga la vida de cada uno de vosotros que esta semana sea una semana de bendición para tu vida que esta semana sea una semana que tú busque más de la palabra de Dios que sea una semana en que tú verdaderamente hable muchas más veces con el Señor que sea un buscar este profundo del Señor, porque así el Señor escucha tu oración, escucha tus ruegos y que tú seas bendecido por él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque aquí estuvimos y pudimos escuchar de tu voz, pudimos ver, Señor, todo lo que es y lo que lleva, Señor, el trabajo para ti. Queremos cada día más, Señor, estar involucrado en tu obra. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas para que a cada día nosotros, pues, testifiquemos de Cristo como es tu voluntad, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, guárdanos. Ayuda a Juan, a su equipo, a todos los que están ahí, a los demás misioneros que están en el mundo, Señor, pues dado tu fortaleza, dado tu dirección a todos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú puedas bendecir a cada hogar aquí representado en esta mañana, Señor. Que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos. Si hay necesidad de, de sanidad, Padre, que tu Espíritu Santo pueda sanar a las personas necesitadas en esta mañana, a sus familiares necesitados de una sanidad, Padre Santo. Si hay, Señor, problemas difíciles, oh Padre, que tú mismo, Señor, sea el solucionador de los problemas, Señor. Que tú mismo, a través de tu Santo Espíritu, para pueda solucionar los problemas de cada uno de mis hermanos que colocaron delante de ti en esta mañana, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre la vida de cada uno y que cada uno sea tocado por tu Santo Espíritu para que tenga una comunión profunda en esta semana contigo, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Que la paz de Dios y el amor del Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu sea con cada uno de vosotros en esta semana y hasta que el Señor venga. Amén. Dios los bendiga.